Hoy estuvimos en un primer término con autoridades de Región Sanitaria Novena, en donde participó además del director, el doctor Tucheta, r la doctora Tanoni. Se habló de reforzar los lazos entre lo que es el trabajo municipal y provincial en lo que es respecto a salud. ¿no? Reforzar y continuar con los 18 programas que, que se bajan desde la provincia de Buenos Aires, y además nos hizo referencia a lo que es la red i n t e r n o n a l que tiene, en la que Azul pertenece a esa red i n t e r n o n a l que está Bahía Blanca, Mar del Plata y Saladillo, ¿no? para la referencia de, de pacientes, fundamentalmente para los, las derivaciones de pacientes de una zona. En donde no solamente se recibe, sino que también se puede mandar pacientes hacia esas localidades. Se habló también de las reuniones que se van a mantener、eh, en, a lo largo del año en diferentes zonas, de, de la, de, en diferentes municipios,、eh, donde, por ejemplo, ahora hay una en, en esta semana, y es la primera del año, que es en Rauch, en donde participan lo, los、eh, municipios de la región sanitaria novena. Eh, para charlar temas, por supuesto, médicos ¿no? en, lo, en lo que es referente a salud,、eh, y se habló también de, como te decía, de, los, de reforzar los programas, de continuarlos y reforzarlos un poco más, de, de fortalecer los lazos, como te decía, no solamente、eh, lo que es municipio o provincia, sino también todo lo que en lo referente a atención primaria,、eh, donde tienen. Un papel muy activo、eh, entre lo, el municipio y, la provincia, y el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. En la segunda reunión、eh, se participaron del de, de, señor intendente con Laura Coleman,、eh, con la Asociación Cooperadora del Hospital de Niños y la doctora Alicia Caramelo como referente de, directora de, de, del hospital. Materno-infantil, en donde se trató el tema de una casa que fue donada para ser utilizada、eh, a través de las dos cooperadoras, tanto del materno como del, como del Hospital Pintos. En líneas generales,、eh, para solucionar un tema judicial, que es el motivo que lo está frenando hoy. El porqué de la reunión es básicamente para que nosotros estemos interiorizados en que existe esta propiedad que fue donada, pero bueno, hay una, un tema de orden judicial que es el motivo por el cual todavía no cuente el, tanto el Hospital Municipal como el Hospital Materno ese, esa propiedad para ser utilizada.